Muy bien, hermanos, los que estamos aquí en el templo y aquellos que a través de la radio y los diferentes medios de comunicación son parte también de nuestra asamblea. Con mucha alegría estamos en este tercer día de la novena en honor a nuestra madre y patrona, la Virgen del Carmen. Una alegría poder compartir con los hermanos. de la parroquia San Francisco, San Miguel, con los de la Casa y el Centro Vocacional San José, la Pastoral Vocacional de la Diócesis, y con todo esto, los 25 años de la creación del Seminario Mayor Interdiocesano, la Encarnación, que funciona en Resistencia, donde la mayoría de los sacerdotes del clero de nuestra diócesis, los más jóvenes, han sido allí formados. Y terminando la etapa formativa, una vez que se ordenaron, están aquí ya en la diócesis trabajando. Me alegro con esta niña, con sus 15 años, con su familia. Quisiera, antes de la reflexión, Por un lado expresar un pedido de perdón personal mío. Luego quiero hacer un, un poquito un acto de memoria de alguien que para mí es, siempre ha sido muy significativa esta persona. Y luego sí vamos a la reflexión como tal. ¿Mm? El pedido de perdón Dice la palabra, el que se humilla será ensalzado, y yo quiero ser ensalzado. Por eso tengo que humillarme. En el año 2006 yo cometí aquí en este lugar un pecado. Acá, acá en el ambón, predicando. Un pecado de soberbia, qué feo. Si bien me lo confesé en varias ocasiones, pero... La iglesia enseña que a medida que crece la delicadeza de la conciencia y uno busca estar bien sobre todo con Dios y la aprobación de Dios, es bueno rectificarse y pedir perdón en el mismo contexto en el cual cometió la falta. Yo cometí un pecado de soberbia en aquel entonces yo estaba empezando mi tarea de rector en el seminario, con mucha ilusión, sigo con ilusión. Este, quizás muy ingenuamente, hoy ya no tengo tanta ingenuidad después de cinco años, y en ese momento expresé algo que en el contenido lo sigo sosteniendo. Dije algo así: queremos en el seminario formar sacerdotes que tan parecidos sean a Jesús, que vivan en fidelidad al Padre, que sean capaces de entregarse por amor a los hombres a la manera de Jesús, que vivan la verdad, que puedan ser incorruptibles, que no se vendan ni se compren, y una serie más de características. Pero todo eso lo sigo sosteniendo y es necesario y cada día más, pero mi pecado fue este. Yo pensé que yo podía formar esos sacerdotes. Y en estos años he tomado conciencia Y por eso pido perdón hoy, para que el Señor, con, conociendo este acto de humillación, se compadezca en mí y de mí, y a través mío de todo el seminario. Este, he tomado conciencia de que el que forma es el Espíritu. Solo Dios, por la fuerza del Espíritu, Él es el formador. Nosotros, los que tenemos algunos roles dentro del seminario, Somos testigos, cualificados, de la obra que el Señor n i a n d e y a r a va haciendo por su espíritu, en la medida que los otros grandes protagonistas, los seminaristas, sean maleables, se dejen formar por la fuerza y por la acción del espíritu. Sigo creyendo, y cada vez más, que es necesario que los sacerdotes podamos tener, ustedes lo necesitan, ustedes lo reclaman, siempre lo dicen, Padre, que sean santos, y con esa expresión están queriendo decir todas las características que esperan puedan, podamos tener los sacerdotes. Yo creo que eso es necesario, pero pido perdón porque en aquel momento pensé que yo podía, con mi presencia, con mi testimonio, Con mi acción en el rol de rector Angaú, que yo no me termino de creerlo. Vieron que los roles son tan efímeros y pasajeros, alguien tiene que hacerlo. Encontraron a alguien disponible y allí estamos. Así que bueno, ese es mi pedido de perdón al Señor, porque lo dije delante de la Asamblea de Dios, en los medios de comunicación y delante de la Virgen y los restos de Sandrel. l i en aquel momento confió y me ordenó cura en el año 88 ¿eh? se llamó 22 por 23 años de sacerdote así que bien ese es mi pedido de perdón vieron que fácil ahora le toca al señor la obra uno se humilla el ahora tiene que ensalzar para su gloria ¿eh? Así que ya e s t a r a del Señor e s Un recuerdo, alguien que fue maestra mía, mi maestra durante cuatro años y que hoy está cumpliendo años, doña Nelly de Antinori. ¿eh? Ella fue maestra durante cuatro años en la escuela primaria. Repetí cuarto grado con ella, aunque ella me quería hacer pasar de grado, pero mi mamá, las mamás de antes, fue a la escuela. La maestra le dijo, bueno, es bonito, podría pasar, no sabían que iba a ser cura. Este, pero mamá le dice, no, si es necesario que aprenda, que repita. Y así se hizo. Quizás muchas madres de hoy, padres, tendrían que poder emularse en testimonios de otra época y no quejarse tanto cuando los maestros llaman la atención a los chicos hoy día. ¿Mm? Así que mis recuerdos. A Doña Nelly por su cumpleaños. No digo la edad, porque si yo ya tengo más de 50 y ella fue mi maestra, ya tendrá también unos cuantos. Así que no le vamos a deschavar a Doña Nelly. ¿eh? En estos días de la novena, el lema con María en la misión para la gloria de Dios Padre. El primer día de la novena, el tema que ustedes meditaron, Juntos para un nuevo proyecto de país. Qué importante en este contexto del inicio de las celebraciones del bicentenario 2006-2010 al 2016, que pensemos, y en esto todos los argentinos, algo tenemos para aportar desde una actitud de ciudadanos, no de meros habitantes del país. En un proyecto de país, juntos para un nuevo proyecto. Ya lo habrán meditado y rezado el primer día. El día de ayer, la patria es un don, la nación una tarea. Somos destinatarios de otras generaciones que gestaron la patria y nos la legaron con toda la riqueza, también con los límites. Es tarea nuestra construir una nueva nación. Es tarea de todos y cada uno de los argentinos. Y nadie debe autodispensarse. Es un don, pero es una tarea. Y en el día de hoy, el tema con la libertad de los hijos de Dios está tomado de la oración por la patria del episcopado argentino. Allí la frase dice, danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios. Y el tema de hoy, con la libertad de los hijos de Dios. Qué tema tan rico. Nuestra vocación es una vocación filial. El Padre Dios, desde la eternidad, contempló en el Hijo que engendró en el seno de la eternidad, igual así, contemplaba toda la perfección que había en él. Y en ese Hijo eterno, que luego fue Hijo de María y entró en la historia por la encarnación, en ese Hijo, dirá Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, en este himno tan bonito, tan precioso, Este himno cristológico y de la historia de la salvación, allí Pablo dice que en ese Hijo el Padre nos soñó, nos pensó desde la eternidad para que seamos hijos en el Hijo. Y en función de ese sueño y de ese plan y de ese proyecto, el Padre, por el Hijo, con la fuerza del Espíritu, Creó todo lo que existe y creó al hombre, lo creó varón y mujer. Así salió el ser humano de las manos de Dios. Salió como varón, salió como mujer. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre varón y mujer, imagen y semejanza de Dios. Pensados y soñados por Dios desde la eternidad, llamados a ser hijos en el Hijo. En Jesús está nuestra vocación filial. Nuestra vocación común de todo ser humano, todo ser humano en general, todo bautizado en particular, nuestra vocación es una vocación filial. Y desde la libertad de Jesús, nosotros, llamados a ser hijos, tenemos que poder vivir como hermanos. Este es el gran proyecto de Dios, vivir en clave filial como hijos del Padre. María, nuestra madre, ella es hija de Dios Padre, ella es madre de Dios Hijo, ella es esposa del Espíritu. Ella es madre de Jesús, pero de Jesús ella aprendió a vivir en clave filial, porque ella es madre, pero es discípula de Jesús. Y en Jesús María aprendió a vivir en clave filial. Y por eso el Evangelio de hoy nos la presenta en clave fraternal. p a r t e a visitar, a asistir a su prima Isabel con prontitud. ¿Saben por qué? Porque sólo quien sabe ser hijo de Dios y vive a la manera de Jesús de cara al Padre, viviendo en esa clave filial de cara al Padre, allí uno aprende a ser hermano. En el regazo del Padre cabe cada ser humano, aunque sea distinto en su raza, en su lengua, En su cultura, en su concepción religiosa, con una ideología diferente, en el regazo del Padre cabemos todos. Dios quiere que todos los hombres se salven. Ese es el sueño del Padre. Este Padre que dice que en su casa hay muchas habitaciones, una con el nombre de cada ser humano, Y el Padre no quiere que nadie falte, sino que cada habitación sea ocupada. Por eso la misión, con María en la misión, para la gloria del Dios Padre. ¿Cuál es la gloria del Padre? Que el hombre viva. ¿Cuál es la gloria del Padre? Que el hombre venga a ocupar la habitación que el Padre pensó para él, para ella, desde la eternidad. La gloria de Dios, dice San Ireneo. Es el hombre viviente, es el hombre feliz, es el hombre que vive de vida y vida eterna. Esa es la gloria, por eso la misión con María. Con María en la misión para la gloria del Padre. Y el Padre tendrá siempre gloria cuando seamos capaces de vivir en clave filial, a la manera de Jesús. Aquí hay una paradoja muy grande, como todo el evangelio es paradojal. Jesús es el hombre libre, por antonomasia, pero porque fue capaz de vivir totalmente sujeto al querer del Padre, a la voluntad del Padre. Fíjense que Jesús dice: Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Con una mentalidad actual diríamos: Este está despersonalizándose, ¿no? El someternos al Padre nos hace libres. Por eso María dirá, yo soy la esclava. Y siendo esclava es la mujer libre. Por eso la llaman bienaventuradas todas las generaciones. Qué paradoja. Para ser libre hay que ser esclavo. Para ser libre hay que estar sometido totalmente al querer y a la voluntad del Padre. Este sometimiento, esta esclavitud libera, hace libre, da plenitud, concede a realización humana y cristiana, hace feliz a quien es capaz de entender este lenguaje paradojal, asumirlo y vivirlo, con la libertad de los hijos de Dios. Esta libertad que nos dice Pablo en la carta. A, a los Gálatas, capítulo quinto, para ser libres nos ha liberado Cristo. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Esta es nuestra vocación, vocación del Hijo es vocación a la libertad. Pero continúa diciendo Pablo algo que es importante para no confundirnos. Porque puede que haya, y de hecho hoy día hay muchos conceptos erróneos de libertad. Hay algunos que quisieran una libertad absoluta, una autonomía total al estilo de Adán y Eva. Jesús nos enseña que la libertad está en hacer la voluntad de Dios. Esa es la plena libertad que a uno le realiza y que le convierte en hijo y en hermano. Dice Pablo, ustedes han sido llamados a la libertad, pero no tomen de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, sírvanse unos a otros por amor, pues toda la ley alcanza su plenitud en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, Advierte el apóstol, si se muerden y se devoran unos a otros, miren, no vayan a destruirse mutuamente. Con la libertad de los hijos de Dios, la libertad de Jesús, que es encarnar, asumir y vivir el querer del Padre. Sean hijos, sean hermanos, vivan en el amor a Dios como Padre y en el amor a los hermanos. A todos los hombres como hermanos. El amor es lo que hace libre. Libre es para elegir el amor. Jesucristo eligió amar. El demonio en el desierto le ofrece tres tentaciones que sintetizan todas y él rechaza y vence toda tentación para vivir sujeto al Padre. Adorarás al Señor tu Dios. Y no te postrarás delante de otro. ¿Cómo usa de la libertad, pero no se postra delante de los falsos dioses, de los falsos ídolos? Esta actitud de Jesús tenemos que poder imitar. Siempre ha existido, pero en esta época se nos ofrecen demasiados falsos dioses, como nunca quizás a través de los medios de comunicación. Y a veces uno equivocadamente puede pensar, soy libre si me someto al poder, al tener, al placer, al consumismo, al hedonismo, al relativismo y a tantos ismos que degradan y que hacen daño. Imitar a Jesús, Él es el hombre libre, Él vivió como hijo, Él nos enseña a vivir como hijos, Y a vivir como hermanos. Desde esta actitud, nosotros podemos aportar para que nuestra patria pueda llegar a ser nación. Desde esta actitud filial y fraterna, de amor a Dios y los hombres, podemos y debemos aportar para un nuevo proyecto de país. Sabiendo que nuestro aporte será uno, porque nuestro país es bien plural, hay muchas otras. Opciones y propuestas, y habrá que saber integrar. Pero nosotros tenemos el deber de proponer, con la libertad de los hijos de Dios, este nuestro aporte: vivir la filiación, vivir la fraternidad, vivir el amor a Dios, vivir el amor al prójimo. Y la oración por la patria continúa diciendo, Algo tan bonito. Queremos ser una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad. Cristo dijo: Yo soy la verdad. La verdad les hará libres. La verdad es algo objetivo, algo que nos supera, algo que trasciende a todo ser humano. El Papa Juan Pablo II, años atrás, sabiendo que se venía En esta posmodernidad en la cual estamos, el relativismo como una actitud muy fuerte, relativismo que lleva a pensar que la verdad es fruto del consenso. Pongámonos de acuerdo, pasar la luz roja del semáforo está bien, eso es el consenso. Sabiendo que venía esto, el Papa sacó la veritatis esplendor, el esplendor de la verdad, años atrás. Para enseñarnos que la verdad nos trasciende, nos supera. La verdad es algo objetivo y todos tenemos que ser humildes buscadores de la verdad. No vayas delante mío, puedo no seguirte, no vayas detrás, puedo no guiarte. Caminemos juntos y juntos busquemos a aquel que dijo, yo soy la verdad, la verdad que les hace libres. Esto es importante. Nosotros asistimos en este momento en Argentina. Esta conducta de los legisladores que están queriendo construir verdad desde el consenso y destruir conceptos que siempre han acompañado, conceptos de la naturaleza humana, destruir lo que Dios ha creado, la naturaleza humana del varón y de la mujer. Por eso d e j a r al hombre, Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El proyecto de Dios en la naturaleza. Pasión por la verdad, dice la oración. Esta verdad que nos hace libres. Se quiere construir haciendo caso omiso a la ley natural que está inscrita en el corazón y en la naturaleza humana. Por otras leyes que vienen impuestas, vaya a saber por quién. Sabemos por quién. Aquellos que prestan dinero al país son los que luego le exigen que se vote tal o cual cosa. Pero qué lindo que nosotros pensemos. Ustedes le han dado la facultad a, legis a los legisladores para que ellos voten contra la naturaleza humana. ¿No? Bueno, díganselo. No se callen. Porque si se callan son cómplices. Ustedes le han dado facultad. Para que atenten contra el varón y la mujer, contra el matrimonio y la familia? ¿Le han dado esa facultad a sus legisladores? No. Ténganlo en cuenta porque se vienen elecciones y van a, poder, van a volver a pedir tal o cual voto. Es importante. Queremos ser una nación. Queremos tener pasión por la verdad. La verdad de Jesucristo. Él hace libre. Él vino a revelar al hombre quién es el hombre, hijo de Dios, hermano de todos los hombres. Él vino a revelar el sentido del mundo, el sentido de la historia, el sentido de la iglesia, de la humanidad. Él es la verdad que viene a revelar esta verdad tan honda y profunda. En la oración decía, danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no tenemos que arrugar, tenemos que tener valentía. El ser hijos de Dios nos hace libres, nos da valentía, nos da coraje para proponer con respeto, pero proponer la verdad. Nunca imponer, sí proponer. Y el compromiso por el bien común. Un hijo de Dios, imitando a Jesús, se compromete con el bien común. Jesús descubrió en el Padre cuál es el bien, que todos los hombres se salven, y por eso él ofrenda su vida, se entrega al Padre. Se entrega en la cruz, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese cáliz, detalle de hacer la voluntad del Padre, Él e s el hombre libre, por excelencia. Hermanos, le damos gracias al Señor por estar en este tercer día de la novena. Le pedimos a la Virgen, ella que es hija, ella que es madre, ella que es hermana, que ella nos ayude a vivir siempre en clave filial. Y a medida que crezca la autenticidad de nuestra filiación, eso nos exigirá abrirnos a la fraternidad. Una filiación que no se abre en fraternidad no es auténtica filiación. Podrá ser una religión con todo respeto del Oriente, que busca la relación con la trascendencia y su salvación, pero la religión cristiana pasa por el hermano. La filiación cuando es auténtica se abre al hermano. Por eso se compromete con el bien común, se compromete con la verdad. No se conforma con ser habitante, se transforma en un ciudadano, se involucra en un nuevo proyecto de país. Agradece la patria que recibió, pero se compromete en trabajar para que llegue a ser nación. c o m pasión por la verdad, Y con un gran compromiso por el bien común. Bien, esto quería más o menos compartir con ustedes en este tercer día de la novena. Que la Virgen nos regale la gracia de ser hijos, la gracia de ser hermanos. Amén.